Hace 15 años desde que te fuiste. 15 años. No hay un solo día en el que no me a c u e r d a de vos, de tus chistes en Navidad, la de las noches en las que te esperaba hasta quedarme dormida. Papá, te extraño. Extraño que me recibas con un abrazo y que me digas: Te amo, hija. derretes Aunque te doy gran el alma, que me des consejos. Encima todos me dicen que me parezco cada vez más a v o s Me hace falta. Pero quiero decirte que estoy bien y que todos tus errores y tus aciertos me sirvieron para aprender, para hacerme más fuerte. Me encantaría que lo vieras. Estarías orgulloso de mí. ボランチの人間はあないの人間